estamos realmente contentos por, por el cruce que jugamos eh, sabíamos de la jerarquía del equipo rival que no se ha provencido vencido nunca este, se vio reflejado en los dos partidos creo yo eh, por momentos sacábamos 10 puntos y ellos se nos venían con, con defensas presiones con, con nada, cambiando un poco la, el ritmo del partido este y rescato un poco la, la actitud del equipo que, que dio la cara y supo resolver en esas situaciones sí, y no, y no es fácil ¿no? porque les ha tocado jugar o, o sobreponerse situaciones donde tenían jugadores lesionados y en este caso también sin Fernando que es una pisa clave Sí, ni hablar, eh, Fer bueno, la baja de Fer es, es... Eh, es muy importante para nosotros fernando en el equipo eh, tuvimos que quedar la cara a todos eh, dar un poco un plus no este, de lo que da día a día cada uno pero pero bueno de eso se trata un equipo yo creo que las lesiones eh, durante la liga durante el super 20 van a van a estar van a ser presentes así que nada tenemos que ser conscientes de eso y tratar de, de reemplazarlo de la mejor forma habían arrancado mejor dicho en la gira tuvieron una gran gira, jugaron a gran nivel después cuando arrancaron la Liga Nacional parecía como que había algunas dudas y otra vez volvieron a retomar contame un poquito de esa situación Sí, la verdad que pienso pienso lo mismo eh, tuvimos una buena gira con... Que encontramos por momentos eh, un, buena una solidez buena ¿no? eh, sí, como equipo estaba muy sólido jugando sí sí la verdad que sí este, tuvimos muy buenos partidos creo que el arranque del super 20 fuimos eh, medio irregulares no sé si se, si pasa por un tema de ansiedad o que la verdad que, que no encontrábamos esa solidez que, que tuvimos durante la gira y ya al final de la fase de grupo del super 20 vimos un poco esas situaciones que tuvimos en, en europa Este... Bueno, eh, yo creo que está en el objetivo nuestro, eh, va a ser un poco ser regulares en ese sentido, en esos aspectos que venimos mejorando, este, nada, lo tenemos que hacer todo el tiempo. Eh, bueno, continúa esto, ¿cómo crees eh, eh, que lo que viene para, para el equipo, para, para obras, y cómo es el próximo rival? Bueno, la verdad que el, el rival todavía no está, eh, sí, no está sí, todavía. Eh, queda de definir, pero siempre nosotros... Eh, estamos tratando de crecer día a día en los entrenamientos creo que es un equipo que, que, que no tiene techo ¿no? y que y que puede llegar a crecer muchísimo si, si nos proponemos el, el, el laburo día a día el laburo constante la verdad que que podemos llegar a ser un, un, un buen equipo eh, vamos en, en camino a eso es lo que te hablaba de, de encontrar esa regularidad en, en, en los aspectos que tuvimos buenos en la gira este, y después bueno venga quien toque quien toque lo estudiaremos, eh, van a ser muy difíciles los dos, así que nada, vamos a estar preparados para ello. Viste que los equipos tienen esos momentos, ¿no? Hablamos antes de la gira de España, después de la apertura del Super 20, hay un, un, un toque de duda otra vez vuelta a jugar al equipo y me parece que el, el haberle ganado San Lorenzo otra vez reafirma un poco las condiciones o los conceptos que ustedes tenían antes de arrancar el equipo el campeonato. Sí, puede ser, el, el, la victoria a un gran equipo como San Lorenzo puede ser que, que nos juegue una, una buena pasada desde lo, desde la motivación, desde lo actitudinal, eh, es cierto pero la realidad es que es que ya teníamos esa idea de juego, eh, ya, la, ya la habíamos implementado ¿no? también, así que sabíamos que, que estábamos mal, sabíamos que no éramos regulares Y, y creo que ahora se, se está viendo otro equipo en ese sentido después la podemos meter eh, podemos tener más la defensa, todo pero creo que tenemos que ser con, constante en ese, en ese claro, uno puede perder partidos o puede estar mal para el aro pero lo, cuando, la manera en que perdés o la manera en que ganás un juego tiene mucho que ver con, lo, con la continuidad con reafirmar el laburo sí ni hablar, eh Nosotros somos conscientes de que podemos perder partidos, y, y, y va a pasar, va a pasar que vamos a perder partidos y vamos a ganar otros. este Pero la realidad es esa, que tenemos que jugar todos los partidos este, desde desde ese aspecto como lo hacemos día a día, como lo hacemos en los entrenamientos. En eso no podemos fallar. Creo que hay 5 o 6 aspectos que no podemos fallar nunca si queremos competir de igual a igual contra equipos buenos. Felicitaciones. ¿eh? Bueno, muchas gracias.